Radio Kermes, la comunitaria. Muy bien, así seguimos en la mañana Kermesera en el 106.1 y en este momento es un placer saludar a nuestra compañera de la Kermes, Mari Servino, que el martes volvieron con tu tiempo mujer en la, en la tarde de Radio Kermes. Mari, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día Seba, buen día audiencia. Eh, bueno, me imagino que también eh, estarás eh, a full con todos los preparativos eh, para lo que es eh, un nuevo eh, aniversario, podríamos decir, del femicidio de Andrea López. ¿no? 15 años se cumplen, estamos próximos a, a esa fecha y ya a partir de mañana hay una, una serie importante de actividades que vienen programando, Mari. Así es, como vos bien decías, Seba, eh, el 10 de febrero... Eh, se cumplen 15 años del femicidio de Andrea López y justamente por esa razón hemos organizado una serie de actividades en realidad tenemos una intensa jornada tres días de jornada muy intensa eh, así que bueno estamos en eso esto tiene que ver con como lo hemos llamado en este momento 15 años eh, ...de memoria colectiva. Uh -huh. ¿Y por qué 15 años de memoria colectiva? Porque esa construcción que se ha, se ha hecho, hemos hecho entre todas y todos... Eh, ...en estos 15 años, eh, sosteniendo y manteniendo la memoria de, de Andrea... ...para que no permitir que se la olvide. Y porque además eh, para todas nosotras es, es emblemático... Hemos levantado la, la bandera de Andrea durante 15 años, hemos sostenido colectivamente su memoria, eh, primero con los reclamos de justicia y después una vez este, realizado el, el juicio y condena a su, a su femicida Víctor Purreta, sosteniendo aún, como digo, la memoria, porque... ...falta el cuerpo de Andrea claro. todavía... ...y hasta que no aparezca el cuerpo de Andrea no habrá y justicia total... ...y seguiremos sosteniendo si viva la memoria de Andrea... Este, ...bueno, mientras nosotras estemos activas, ¿no? Y, ...y seguirán otras organizaciones o nos acompañan como siempre... ...las organizaciones eh, sociales y de derechos humanos... ...en esta construcción de 15 años, ¿no? Así que bueno, en, esa, en ese marco... Con, conjuntamente con, con Radio Kermés hemos este, organizado una serie de actividades eh, que comienza mañana, mm. mañana viernes 8, a partir de las 19 horas en el CMC. Vamos a estar proyectando un documental que se llama Impuros. Mm. Sí. Eh, como sí. subtítulo tiene tráfico de personas, el crimen silenciado... Y es un, un documental que narra la historia de, a finales del siglo XIX, principio del XX, donde eh, estaba absolutamente activa una asociación eh, judía que traficaba cuerpos de mujeres. Este, en ese relato, eh, rememorando esa historia y tal vez... ¿no? ...logrando después hacer un, un paralelo con las similitudes o las diferencias... ...me pregunto, que tenemos hoy, hoy eh, con respecto al tráfico de, de mujeres. ¿no? Es un documental muy interesante, muy histórico, con una gran investigación. Participa de ese documental Sonia Sánchez, que hace así como un hilo conductor... ...entre, entre el pasado y el presente... Eh, y nos va a acompañar en esa presentación del documental y después un posterior debate, Mirta que Mirta Shalon es una eh, escritora e investigadora muy conocida que participó en la investigación para este documental y es la autora del libro La Polaca. Uh -huh. Creo que es una de las personas que más sabe de la actividad de la asociación judía que fue conocida después como Sweet Mirgal, eh, que operó durante muchísimos años en, nuestra, en nuestro país, traficando mujeres. Así que eso va a estar muy muy interesante para, para ver, para conocer. Eh, eso es el, el viernes um, 8 a las 19 horas en el Centro Municipal Ma de Cultura. Mañana a las 7. Eh, para sí, para eh, quienes quieran asistir, ¿cómo tienen que hacer? Simplemente eh, uh -huh. concurrir. ...al CMC, porque la entrada es libre y gratuita, por supuesto. Muy bien. Sí. Y después comenzamos, eh, seguimos el sábado... ...con la activista, teatrista, feminista, Claudette García... ...también nos va a acompañar Claudette. Tenemos una, la suerte, o la fortuna, o de contar con estas maravillosas mujeres... ...que vienen a acompañar todas estas actividades. Uh -huh. Claudette también es una gran activista, activista, como se llama sí. esa, feminista... Y va a estar dando un taller en el Cipren a partir de las 10:30 y 30 de la mañana y posteriormente ese mismo día a la noche en el, a las 20 en el Cipren eh, nos va a regalar con su obra de teatro que se llama Acuerpar la Palabra, en realidad es un unipersonal que hace Clodet, allí sí tenemos una mínima, un, una entrada de un costo mínimo Y después, por supuesto, que el día 10, que es domingo, a partir de las 19, vamos a estar en el, en el espacio verde de 5.000, como lo venimos haciendo desde hace algunos años, en esa jornada de, de memoria, uh -huh. eh, invitando allí a todas las organizaciones que nos acompañen, como hacen siempre, y, bueno, la participación de algunas grupas que van a estar acompañando, va a estar eh, van, las compañeras de Banca intervenciones callejeras, uh -huh. vienen las compañeras de Pico que con el coro feminista Las Menganas, bueno, la escuela de tamboras y tambores. Yo creo que va a estar este, muy bueno con el acompañamiento siempre de, de, de toda la sociedad uh -huh. en, en general y de las organizaciones que se acercan a acompañar. También te quiero contar que nosotras hemos preparado desde nuestra colectiva una muestra de fotos, eh, bueno, con un gran esfuerzo, este, no solamente por, el, por la tarea, sino por, por, porque nos llevó mucho tiempo elegir fotos para poder imprimirlas. Hay tantas de todos estos 15 años, ¿no? un, un recorrido por, por todas las actividades que se han venido llevando a cabo en memoria de Andrea. Sí. Y, y bueno, estamos todavía finalizando con esa tarea de de las fotos, vamos a tener esa muestra fotográfica en el CMC mañana, cuando se presente el documental, y también la vamos a tener en el Plan 5000, en el Espacio Verde, cuando hagamos la jornada final. También en el Espacio Verde eh, va a estar Claudette García terminando, culminando el taller que comienza en el Cipre en el sábado. Así que hay una cantidad de actividades relacionadas con este recorrido, ...por la memoria colectiva... ...y en homenaje a Andrea, por supuesto... ...y en el acompañamiento siempre... ...a Julia Ferreira, la mamá... ...y a toda la familia de, de Andrea López... Uh -huh. ...Julia, esa mujer que, que nos ha dado de ejemplo... De, ...de lucha, de perseverancia... ...que nunca ha bajado los brazos... ...y que sigue pidiendo lo que realmente sería justo... ...y con lo que le corresponde a la familia... ...que es saber dónde está el cuerpo de Andrea como ella siempre dice, al menos para llevarle una, unas flores, pero además para hacer un cierre con este duelo claro. inconcluso que llevan adelante desde hace 15 años. ¿Cómo, ¿Cómo está la familia? Te pregunto, porque ustedes de, desde la colectiva están eh, siempre muy cerca, como decías recién, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. ves a la, a la familia de Andrea López? Para nosotras, eh, como te dije, Julia es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo de fortaleza. Eh, y... Toda la familia acompaña, por supuesto, y sostiene. Y Carlos Emanuel, que es su hijo, que es hijo de Andrea, que ya, que ya es un hombre, con, con 19 años, este, bueno, una lo ve también eh, muy este, bien, bien parado, como diríamos, acompañando a su abuela, y, y nada, también es una cuestión de que también conversábamos el otro día con, con las compañeras de, de nuestras compañeras de mujeres por la solidaridad eh, la importancia que fue toda esta lucha de, de julia que empezó después de la desaparición de andrea con el reclamo por la guarda de su nieto ¿no? y que, que lo consiguió y, y seguramente eh, carlos de manuel ha sido marcado, entre comillas, por la crianza que ha tenido con, con su abuela Julia. Digo, tal vez en otro contexto y en otra familia eh, hubiera sido diferente su historia, uh -huh. pero él está este, absolutamente bien, bien, eh, es, es un hombre ya eh, con las cosas muy claras, tan claras, fíjate, que después del juicio y condena, El proxeneta y asesino de, de Andrea, eso le solicita a la justicia eh, sacarse el apellido. Pues se llama Carlos Emanuel López. Claro. O sea que eso te demuestra claramente eh, el posicionamiento o, o cómo, cómo está parado hoy Carlos Emanuel. Uh -huh. eh, Mari, eh, una preguntita más te hago. Eh, sí. ¿te, ¿Te parece suficiente lo que ha hecho, no sé, en la provincia de La Pampa, ¿no? lo de la recompensa y demás, o se podría haber hecho algo más, o se puede hacer algo más? Nosotras, todas las organizaciones, eh, hemos seguido reclamando que se siga con la búsqueda del cuerpo. Para la justicia eh, se decidió, o oh, oh, fue claro, el convencimiento de la justicia de que Andrea está muerta. Por algo se llegó al juicio, eh, con un de una manera que sentó algunos precedentes porque se lo condena a Purreta sin que aparezca el cuerpo, ¿no? Y la justicia cerró el caso allí, ya está, juicio condena, condena, claro. se terminó. Pero yo creo que nosotros también creemos que, que esto es una decisión política, o sea, se ha solicitado muchísimas veces al, al gobierno de La Pampa, inclusive en una oportunidad se, se juntaron... 3.000 firmas solicitando que, que se siga con la búsqueda. Y como digo, es una decisión política. Sí, en estos días, hace unos días atrás, se, se aumentó el monto eh, para aquellas personas que puedan aportar datos fehacientes sobre el paradero del cuerpo. Pero, no sé, eh, nuestra, nuestra idea y nuestro convencimiento es que ...se podría iniciar nuevamente la búsqueda del cuerpo... ...pero como digo, es una decisión política... ...obviamente que desde todos los organismos... ...nosotros seguimos presionando y reclamando... ...que se busque el cuerpo de Andrea... ...tales así que siempre decimos... ...Andrea, te seguimos buscando... ...o sea... Eh, ...esa es en realidad... Lo, la, nuestra, ...nuestra opinión, ¿no? Eh, todas y todos sabemos que... ...la investigación estuvo plagada de irregularidades se perdieron evidencias en ese momento cuando Andrea desaparece o cuando la desaparece. Eh, no, no fue una buena investigación, más allá después la lucha que se llevó adelante desde las organizaciones, especialmente de las, de las compañeras de, de Mujeres por la Solidaridad, que fueron las que impulsaron eh, poder llegar al juicio y condenarlo a Purreta, Pero bueno, siempre nos está faltando algo muy importante, que es encontrar el cuerpo de Andrea, porque es lo que reclama y lo que quiere su familia. Y como yo te decía recién, como para que la familia también pueda hacer un, un duelo definitivo, un cierre definitivo a ese duelo que, que está inconcluso, digo, este, mientras la familia no sepa dónde está el cuerpo, creo que no va a haber tranquilidad en ese sentido. Mari, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande acá de todos los compañeros. Gracias, Sebastián. Abrazo a los compañeros y a toda la audiencia. Hasta y luego. Están sí. todas y todos invitados. Por, por, supuesto. por supuesto, y mañana estaremos recordando y repasando todo lo que tiene que ver con el cronograma de actividades que, que vienen realizando. Bueno, muchas gracias. Uh -huh. Este hasta pronto. Nos hasta luego. Mari Servino, compañera de Radio Kermés, pero además integrante de la colectiva feminista Todas Somas Andrea, que eh,